Zona cero. Entramos en nuestro monográfico Zona cero y como ya anunciamos en pasados días vamos a hablar hoy de desapariciones anómalas, de situaciones extrañas acontecidas en el campo de batalla. Ya hablamos de sucesos casi eh, sobrenaturales, pero hoy yo creo que hablamos de desa desapariciones físicas sin aparente explicación y tenemos aquí a don jesús callejo qué tal buenas noches qué tal muy buenas noches y aquí viene vestido hombre pues con el uniforme del regimiento de norfolk sí. eh, qué maravilla eh, el gaitero esplendoroso <risa> ¡Qué gaita! Vaya gaita que tiene Jesús. Bueno, ven. La ha sacado lustre. hay que por inflar eso... <risa> Así es de espálido. Claro, claro, claro. y te mira me pone un nombre terrible. ¿eh? mira, ves, sopla. Sin embargo, <risa> eh, viene aquí eh, Carlos Canales. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. De los Rangers de Sargut. Esto viene de, de ¿no? los Rangers de Sargut, que Qué bonito, ¿eh? Que, no, qué maravilla de uniforme, de terciopelo, ¿eh? Sí, eh, qué chulo, ¿eh? Esto no, aquí eh, para meterme la a gris. Sí, sí. Y, y jamás se te ha manchado, ¿eh? Nunca, es absolutamente impoluto, como puedes ver. Eso es eso dicen muchos ingleses. Nuestros uniformes están impolutos. No han sido manchados por la traición ni por la villanía. <risa> bueno, habría que, eso también habría que comentar Pues sí, porque tiene una buena traición de traidores, ¿eh? creas. ¿eh? Eso es. Bueno, además, pero traidores incluso con cierto estilo son traidores... Sí, sí. Eh, bueno, novelables también. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de estas extrañas desapariciones en el campo de batalla. El regimiento de Norfolk. ¿Cuántas veces habremos hablado del regimiento de, de Norfolk? no sigas. Pero ya sabéis que fueron los extraterrestres quienes se llevaron a... <risa> <risa> todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe pero bueno vamos a intentar eh, poner las cosas en su sitio y vamos a intentar ofrecer pues una visión moderada <risa> del asunto estamos en la primera guerra mundial eh, en un contexto nefasto para los intereses británicos porque fue una de sus mayores catástrofes la de Gallipoli me refiero se trataba de desembarcar en los Dardanelos una bueno pues una aventura promovida por eh, Sir Winston Churchill y fue uno de, de sus desastres eh, le acompañó incluso hasta después de la segunda guerra mundial todos uh -huh. le recriminaban aquella osadía haber desembarcado pues tantas tropas hasta casi medio millón de hombres cuatrocientos eh, diez me decía Jesús con cuatrocientos diez desembarcados en Galípoli Y los turcos pues se emplearon a fondo, se emplearon a fondo e incluso de ahí surgieron ciertas tradiciones nacionalistas en, en Turquía, eh, gracias a esa gran victoria en, en Galípoli. Bueno, Carlos, estamos hablando del regimiento de Norfolk. Efectivamente. Pero hablamos de unos 250... Exacto, no era, no era en su totalidad. Eso es. Bueno, primero hay que contar de dónde viene toda esta historia. Esta historia que luego fue recogida, bueno, que fue recogida por, por un montón de escritores conocidos y que luego ha sido repetida de tal forma y tal intensidad, en, en, en, en, en bueno, primero en revistas en libros y finalmente en internet que no solo se ha, se ha transformado en una leyenda urbana sino que al igual que ocurre con el experimento de Filadelfia es una leyenda urbana indestructible decir, o sea, no hay manera de desmontarlo ya porque por más y más que se cuente la verdad es imposible, es, decir, es imposible porque ha regado de tal forma en la mente popular sobre todo es curioso de las naciones de habla española y francesa Porque en las naciones de habla inglesa, quizás porque ellos estaban en Galípoli hmm. y son al fin y al cabo gente de la misma sí. raza estirpe nación que los que murieron allí, no deja ser un hecho doloroso. Es una no... tragedia, por ejemplo, para los australianos. Sí, eh, claro, la, pero... La primera vez que entran pero en el combate... Sobre todo, claro. eh, Es mucho peor que se acabe diciendo que poco más o menos que por atacar la cota 60 de la Bahía de Subla, un regimiento tuyo vamos, un batallón, por de hecho no fue el regimiento entero va a desaparecer como si fueran idiotas Bueno, la verdad es que esto es un absurdo La verdad es que ellos, eh, cuando apareció la noticia en 1965 en una revista que se llama Space View que hacía una entrevista a antiguos eh, bueno, a antiguos soldados del regimiento de, de, no del regimiento de Norfolk, sino de una unidad de lanza es decir, del Australian and New Zealand Army Corps que estaba viendo la zona de la Bahía de Subla y que observó el ataque al, al la cota sesenta. Y que es, son ellos los que, los, que, bueno, los que describen cómo ven que un regimiento británico, el primero al 1/4 y el primer batallón del cuarto de Norfolk que tenía pues, dos, poco más de dos centenares de, de soldados, se desplegó debajo de la cota 60 para hacer un ataque frontal contra las posiciones defensivas turcas. El hecho cierto es que bueno, pues lo que estos eh, supuestos, bueno estos supuestos no, estos eh, antiguos combatientes que eran muy ancianos comentaron es que había amanecido un día muy claro, sin una nube, que la visibilidad era muy buena, típica de un día mediterráneo pero que cuando eh, los soldados británicos avanzaban hacia la costa, pues digamos que una especie de nube llegó sobre la zona, cubrió el campo de batalla entero ya levantarse el regimiento no estaba bueno, ni era el regimiento, ni era el batallón como luego veremos, nada de esto ocurrió sin embargo, por poner, por poner el punto de partida esa es la causa del nacimiento del mito, del mito. es, decir, es sí. una entrevista a viejos soldados en el año 65 sí. en una revista que se llama Space View Space que View es la de que decide contar una historia que, bueno, que ellos presumen ...que va a generar eh, una curiosa noticia... ...como efectivamente sí. ocurrió... ...lo que no, yo creo que nunca alcanzaron es... ...a darse cuenta de lo que iba a ocurrir... ...hasta qué punto... Eh, bueno, llegaron, llegaron, se convirtió esto en, un, en un, mm. una leyenda La revista lo que trataba era de conmemorarlo el 50 aniversario, los 50 Exacto, años sí, de, de Galípoli entonces pues buscó supervivientes y claro, pues surgió la historia del regimiento de Norfolk que al, al final era una compañía lo que, lo Sí, que pero fíjate, de... aparte de que bueno, en realidad fue un batallón los que los que caen bajo el fuego turco luego veremos lo que fue de la gente de Norfolk mm. pero fíjate cómo fue creciendo y creciendo y creciendo una leyenda hasta que sí. se llegó a contar incluso que tras la capitulación turca en 1918 el gobierno británico exigió a Turquía que devolvía los prisioneros del regimiento de Norfolk, un regimiento británico de la época estaba, bueno, estaba formado por aproximadamente unos 800 hombres bueno se escribían cuadros que luego se cre crecían en, en, en tiempo sí, de guerra el regimiento era Exacto, sí, sí exacto. Sí, sí. podía alcanzar estos cuatro 4000 según las circunstancias sí, pero bueno sí. el hecho cierto es que nada nada de esto ocurrió de hecho solo afectó uno de los batallones cuando alcanzó la gota 60 aparte de todo no era el, no era el, no era, el, no, era el, no era el primer batallón del cuarto es decir porque además incluso había un error en el regimiento uno sería el primer regimiento cuarto batallón es decir, sea cuarto batallón del primer regimiento de Norfolk. pero en realidad, ni siquiera eso no, el porque desapareció... es que ese señor se encontraba allí sí. La es que es decir es todo fue, bueno ahora no sé tal que el día incongruencias lo que desapareció en realidad es la, una compañía del primer batallón del cuarto de, de eh, Norfolk. exacto eso fue lo, fue lo que desapareció una, bueno una ese suceso allí. le sucedió al al quinto de batallón del primero de Norfolk hmm. porque no no que originariamente era el cuarto pero que es que el 12 de agosto del quince que era, era el que tuvo un incidente el 21, no el 31, luego veremos también errores en las fechas. Bueno, ahora bueno, pegamos un repaso sí. general a todo, lo, para que mmm, lo vean que, los oyentes qué es lo que ocurrió. En lo verdad? que debemos decir sobre Galípoli, Jesús, que fue una una tragedia que incluso cambió un poco la manera de, de, de alistar tropas en el, uh -huh. en el ejército británico, porque los regimientos se conformaban en base a regiones, o a ciudades, eh, zonas, y claro, cada vez que un batallón entraba en combate era una tragedia para un pueblo, sí. o para una ciudad, porque iban a morir muchos. muchos sí, al principio morir. eso lo cambian a partir del lo cambian, lo cambian sí porque eh, era nefasto claro, es que ahí se conviene explicarlo los regimientos sí. británicos tenían un sistema de reclutamiento provincial sí. de manera que mucha gente se alistaba porque eran vecinos o conocidos Primos dentro, y morían claro, familias, eh, dentro claro. del mismo batallón del mismo sí. regimiento, del mismo condado eso en el SOM fue horroroso porque en el SOM, sí. en el, Som el primer día de batalla caen 75.000 ingleses entre muertos y heridos una salvajada auténtica, sí. bueno los británicos yo creo que también se han recuperado de eso y se... el caso es que hubo, claro, condados enteros que no quedó nadie ni un solo joven se dijo tras la batalla del SOM, una de las más sangrientas de la primera guerra mundial, eh, que pueblos enteros se habían quedado sin sus cabezas de familia ¿no? uh -huh. o sea, es un, un drama el que se vivió en el Reino Unido, pero bueno, estamos eh, en la cota 60, uh -huh. ya vemos por allí las ametralladoras puestas, eh, Jesús a mí está al Canguelo, estoy viendo a esos turcos con una mirada fiera y avanzando, avanzando el regimiento de Norfolk eh, sí. vamos a ver, estamos en agosto de 1915 exactamente, sí, yo creo que vamos a hacer una recapitulación sí, exacto, ¿no? de Oiga, todo lo que ha comentado Carlos para ahora sacar unas conclusiones estamos en agosto de 1915, el frente sí. ruso se está desmoronando bajo la presión de los turcos y por lo tanto pues ese regimiento de Norfolk inglés va a ayudarles, en fin, a, a oxigenar un poco el campo de batalla y los testigos, ojo, y esto es importante, los testigos de este misterioso acontecimiento, en principio, luego develaremos las causas, pero los testigos son los valerosos ANZACs en estas tropas australianas y neozelandesas, que son los que ven Uh -huh. lo que va ocurriendo. ¿Y qué ocurre? Sencillamente que hay una nube extraña, incluso se habla de unos 200 metros de diámetro esta nube, en la que poco a poco se van incorporando parte de este regimiento de Norfolk, que estaríamos hablando del cuarto batallón de Norfolk. Que en principio, según las crónicas más antiguas, es lo que es los soldados que entrarían en esta misteriosa nube. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento esos hombres que entran allí desaparecen desaparecen porque cuando se disipa esa nube... ...además es una nube que dice que va ascendiendo... ...y esa se reintegra en otro tipo de nubes... ...igual de misteriosas... ...que luego como que se disipan y se evaporan... ...eso es lo que cuentan eh, los ANZAC... Este, ...este regimiento... ...o por lo menos estos soldados... ...tanto australianos como neozelandeses... ¿Qué, ...¿qué consecuencias podemos sacar de esto? ...es decir, en esa famosa cota 60 del monte Saibari... Con, ...primera consecuencia... ...que si fuera un hecho tan sobrenatural tan espeluznante, en definitiva, ¿no? porque luego no aparecen los cadáveres, e incluso los turcos también reconocen que allí no hay ningún prisionero de este regimiento. La primera noticia que nos llama la atención es que surge 50 años después. Es decir, qué ha ocurrido durante 50 años para que no se recogiera, para que no se diera cuenta de algo que en principio debía llamar mucho la atención, tanto a los ingleses, a los turcos, como a los australianos nadie recoge esto hasta cincuenta años después que como tú bien decías se celebra este aniversario segunda historia no ocurre al cuarto batallón de norfolk porque ese batallón nunca desaparece tras Galípole sino que sí, se sabe Egipto, que fue desplegado claro, a Egipto. el día treinta de agosto Pero entonces, ¿dónde está el misterio? Es decir, todo es una fabulación que surge a raíz de una revista que se publica 50 años después con los testimonios de estos no, eh, es neerlandeses. Que, es que ahí estuvo la clave. La, ahí está la clave. Sí, sí, sí. Entonces, cuidado, como surge con toda leyenda urbana, que hay una parte de realidad, Exacto. no tan fantástica, pero sí hay una parte de realidad. Y es que eh, el inconsciente colectivo, con el tiempo, está mezclando varios acontecimientos. Uno de ellos es la aniquilación del regimiento Rangers de Serbut Efectivamente. Ese es el que entra en la niebla. Exactamente. Se machaca sí, la tiría turca la niebla, Efectivamente. Los desorientados, por precisamente por esa repentina niebla, que en principio no tiene nada de. Hay misteriosa. que ir poniendo fechas. Eso ocurre el veintiuno de agosto, para que todo el mundo vaya viendo cómo cambian las fechas. Entonces ese es el primer incidente donde ya empezamos como a solapar determinados acontecimientos reales con acontecimientos fantásticos. El otro suceso realmente extraño que sucede unos días después el, es antes, la desaparición del el 12, quinto... El 12 de agosto. Bueno, días antes, fijaros que los, que los nombres son los números cambiados. Los Rangers del grute entran en la niebla y les machacan a la tira turca el 21 de agosto. Uh -huh. Y el quinto en Norfolk se pierde como de Jesús en un bosquecito el 12 de agosto. Exacto. es el mismo número cambiado entonces y dos historias uno la niebla otro la desaparición uh -huh. luego contaré qué pasó con los olos que bueno, desaparecieron ahí el hecho es que estos dos acontecimientos que estoy diciendo si son reales si están uh -huh. constatados de una manera histórica persiguen al enemigo estamos hablando del quinto batallón de Norfolk nunca el cuarto que ya digo, mm. que es donde hace referencia a la primera historia, se adentran en el bosque y desaparecen sin dejar rastro. Oficialmente, muertos en acción 250 personas. Entonces, bueno, la conjunción de estos hechos es junto pues con los testimonios recogidos 50 años después de ese cuarto regimiento es donde se crea una especie de totum revolutum donde hay claro. parte de verdad, parte de mentira como toda buena leyenda urbana. No, de hecho sí, yo sí. lo que pienso es que los, los militares que firmaron además la, la entrevista, les tengo sus nombres grados los que firman la entrevista de Spaceview que son un zapador que se llama Richard, que era del, del, cuarto, del cuarto regimiento 165 Batallón de Matata Bay de Plenty, el segundo, que se llama New West, que era de King Street, de Cambridge, era británico. Y el tercero era de Tauranga, de Okutumangtai, que era de Nueva Zelanda, que fue de Cinecía, Bueno, da su propia dirección, 75 de Freeway Street. O sea, todos dieron su, su domicilio, su calle o la unidad a la que pertenecían. En este caso había dos, eh, dos, eh, dos neozelandeses y un australiano. Bueno, en realidad... Efectivamente, como dice Jesús, ellos confunden dos escenas, una que ven el 12 de agosto y otra que ven el 21. Las dos escenas son, por un lado, la desaparición de un grupo notable de soldados, 16 oficiales y 250 hombres, el 21 de agosto, en el, caso de, el 12 de agosto, perdón, en el caso del quinto batallón del primero de Norfolk, y el segundo hecho como los rangers de Sergut, so, entran en una especie de nube gris donde son aniquilados por la turca. Lo que ocurre es que en 1919, cuando Turquía estaba bajo ocupación de las potencias aliadas, eh, tras el unimiento del, del, del régimen otomano, eh, uno de los militares aliados que estaba en la zona de Galipoli, eh, bueno, pues investigando, decir, bueno, recopilando información acerca de lo que había ocurrido, Con, no solamente con esta historia, que no es una historia menor al fin y al cabo dentro de la masacre de Gallipoli sino con las desapariciones y pérdidas de unidades británicas y aliadas en general encontró en esa zona en la zona donde se había perdido el batallón una pequeña, historia, una pequeña insignia que ponía First Royal Norfolk Regiment es decir, una, un botoncito del primer regimiento de infantería de Norfolk uno de los campesinos de la zona le confesó al, al militar que le había encontrado que se había una zona donde había varios cuerpos de soldados británicos muertos y eh, que los había enterrado junto con algunos de sus amigos para evitar la putrefacción y para que no fueran alimento de las alimañas. Allí aparecieron 180 cuerpos, 122 pertenecían al 5 Batallón del Primer de Norfolk, y de los 267 que se dieron por desaparecidos, 124 eh, fueron encontrados, porque de ellos dos estaban prisioneros de los turcos, y 143 jamás eh, aparecieron. Entonces, la cuestión es, ¿dónde quedaron? Bueno, pues se sabe perfectamente en las, en las cotas de subida, de la cota 60 de la vía de Sula. Mm, eh, la verdad, eh, sigo insistiendo, eh, y además lo están haciendo muy bien Carlos y, y Jesús, que estamos hablando eh, del quinto batallón del primer regimiento de Norfolk, Exactamente. el quinto batallón, y nunca el cuarto, nunca el cuarto, y lo que se, y de la de... nube gris de los Rangers de Sherwood y la nube gris es efectivamente los Rangers de, de Sherwood es. primer acontecimiento el 12 de agosto, ahí y donde se es. pierden los 267 soldados y oficiales Exacto. del quinto batallón, la en un bosquecillo, en uh -huh. un bosquecillo, se supone que fueron eh, barridos por, sí, sí. por ametralladoras y algunos incluso capturados, y luego, segundo acontecimiento... Dos eh, fueron capturados. El 21 de agosto, sí. donde ahí sí, los ra... eso fue una masacre... Sí, sí, eh, los eh, quitaron enteras La artillería se cebó en, en esta unidad del, en, del ejército británico. Bueno, entonces, do la leyenda, do el <risa> misterio... Bueno, pues pues, hombre, que... hay una parte de misterio ahí, porque... O sea, la nube lo cubrió todo. Exactamente, esa nube, en <risa> principio, más bien esa repentina niebla, ¿no?, porque de la nube al final se queda niebla, sí. como acontecimiento histórico, pues, hombre, sí que debió causar cierta extrañeza, sobre todo porque aquellos que entraban a la niebla ya no salían vivos. Bueno, debemos decir, claro, eh, hay que entender también el testimonio de sí. los oficiales y claro. de los soldados. Eh, aquello fue, desde luego, una calamidad, porque era, un día tras otro, sangre, horror... Eh, tragedia eh, batallones enteros devastados, 60.000 muertos tuvieron 60 los, los, los británicos, muertos, claro, claro, entonces Lo que hay que tener en cuenta es que, que cuando esto todo. cuando esto cae en las manos de de eh. nuestro querido amigo Berlitz y de Brad Steiger, de Otto Binder y de John Kill Pues claro eran escritores muy conocidos, con un gran tirón en todo el mundo anglosajón que cuando eso pasa ya Jax Berger, pues ya pega un salto mundial. Sí, sí. La verdad es que en realidad se en español se desmitificó muy pronto porque lo hizo el propio Andrés Framer Kaiser, uh -huh. eh, sí, en el libro Fuera de Control, exacto, sin embargo, por alguna razón es de estos mitos que no quieren desaparecer, no quieren desaparecer, porque se ha dicho de todo, ¿no? Jesús, extraterrestres, sí. sí, se ha dicho de todo, claro, porque una vez que ya entras en estas desapariciones misteriosas, por ejemplo, cualquier libro que se publicaron, varios o oh, a finales de los 70, principios de los 80, que se hablaba de de desapariciones misteriosas ...de tablar, incluso desde planetas hasta regimientos, no, hmm. pues eh, se dio mucho pábulo a esta historia, a esta y a otras, por ejemplo, que vamos a contar ahora de una forma muy telegráfica, pero todas con el mismo denominador común, con una inconsistencia histórica, con inconsistencia en cuanto a los datos, en cuanto a los testigos, y siempre son historias que se recogen unos cincuenta, sesenta años después, incluso a veces. Un claro, siglo pero después que de además luego es curioso aquí. porque se trata luego de asuntos muy fáciles de desmontar, porque en el momento que tú das un dato como ocurre aquí, ¿no? tú, ...tú dices regimiento enorme, el batallón. Es muy fácil rápidamente, dado el sistema de reclutamiento tan perfeccionado que tienen los ejércitos del siglo XX, de saber por quién estaba formado. Por ejemplo, en el caso de Norfolk fue muy fácil saber todo: dónde se había reclutado los soldados, de dónde venían, de qué zona, quién fue su primer coronel, dónde estuvieron enviados, las pérdidas y los nombres de cada uno con sus datos. Si realmente en este caso, por ejemplo, fíjate que eran casi todos trabajadores de la fábrica real de Sandringham. Y entonces, claro, su capitán, que se llamaba Fran Beck, que fue el que se encargó del reclutamiento cuando fueron enviados claro, a Gallipoli. Decía... Pues claro, es todo muy sencillo de encontrar. Realmente es increíble eso, cómo estos misterios se convierten sí. en un verdadero disparate, pero a base de repetirlo una y otra vez. Exacto, los fallecidos en aquel 12 de agosto eran de una fábrica casi todos los chavales. Sí, sí. Y bueno, pero sigamos, a ver, extraterrestres, eh, mundo subterráneo... ¿cómo? Sí, bueno, se habló de todo, pues un poco también en la línea del otro monográfico que hicimos en su momento, donde hablábamos de los arqueros de Mons, y donde se juntaba esa psicosis colectiva de algunos soldados que se saben que en situaciones traumáticas llegan a imaginar o ver cosas que no existen en la realidad pero que para ellos tiene, tiene una realidad tan tangible que les puede incluso animar a seguir la batalla incluso pues a, a fantasear sobre ese tipo de, de experiencias y por, otro, y por otra parte lo que sí que fue un acontecimiento bélico de primera magnitud que es esta batalla de, de Mons en el año 1914 es decir que hay veces que siempre se juntan elementos históricos con elementos Fantasiosos. El problema de la fantasía es cuando deliberadamente se ha intentado eh, como exagerar ese acontecimiento, incluso falsificar. En este caso yo creo que no. En este caso se han recogido testimonios, igual que pasó con lo de los arqueros de Mont, de personas que de una forma sincera contaban su verdad. Entonces, el problema de esto son los, es, vamos a llamar los especialistas, entre comillas, del misterio, sí. posteriores, donde han cogido una historia con cuatro hilos, es decir, donde se fa faltan muchísimos elementos históricos, y los han metido en el mismo saco de desapariciones, sin escarbar un poco más, porque en el momento que quitas un poco esa capa primera de, de sobrenatural y de fantástica, te das cuenta de que efectivamente hubo muertos, hubo algunos en circunstancias extrañas, mm. pero nunca ese misterio que se intentó magnificar. Eso entonces, es. lógicamente... Ojalá aparecía... se los hubiesen llevado los extraterrestres. Ojalá. Hombre, ojalá, porque ojalá. hubiera sido la historia mucho más interesante. No, y entonces los tenían muertos, si sí, no en la de época de esa manera, hubo muchos no. especialistas del misterio, bueno, pues algunos sí. con buena fe. Pues como era Berger, como era Colosimo, como era Berles, que, era, que cada uno iba añadiendo algo de su cosecha. Exacto. Y entonces, cuando esto se va repitiendo de una forma sistemática, pero sin ir a las fuentes, es cuando ocurre esto que decía Carlos al principio, que al final esta leyenda urbana es indestructible. Es indestructible, sí, sí. Pero bueno, eh, lo que no se puede destruir es la historia, y la verdad pero, es que Galípoli fue una especie de Stalingrado para los británicos, fue, pero, fue tremendo. Es que hay, fijaros, la cantidad de casos, como decía Jesús, que podemos citar unos cuantos casos como ejemplo, ya para terminar, pero no todos procedentes de las mismas fuentes, pero todos que han ido heredando de una manera reiterada los mismos errores. Por ejemplo, hay una historia muy curiosa, que dice que en 1707 el archiduque de Carlos, fíjate, la leo tal y como la cuenta, por ejemplo, Colosimo, pero hay muchas más variantes, dice, en 1707 el archivo de Carlos se preparaba para invadir España. Un numeroso contingente constituido por 4.000 soldados había acampado en un llano cercano a los Pirineos. Su misión era de seguir al otro día marcha rumbo a esas montañas. Tal cual lo planeado, al día siguiente levantaron el campamento y emprendieron la marcha. A poco de la partida, sencillamente desaparecieron. Bueno, esto es absolutamente un disparate el archivo que Carlos, que era el presidente austriaco al trono de España, jamás tuvo un ejército al otro lado de los Pirineos, para otro lado de los Pirineos la Francia. Así que ese es el primer, el primer problema es que, que se que plantea. Se embarca en Barcelona y es luego el... llega a Madrid. En exacto, ese mismo exacto, es o sea, ese... el que se plantea el asunto. Exacto. O sea, Nunca estuvo al otro lado de los Pirineos, entre otras porque era un disparate ya geográfico y de orientación. En realidad, esto hace mención a un asunto muy curioso y además muy poco muy poco tratado que es a, la, a un... Cier... Bueno, en el archivo de Carlos, como es bien conocido, obtuvo un enorme apoyo en las provincias catalanas, en lo que es Cataluña, y en el antiguo Reino de Aragón en general. Cataluña y Valencia y el ejército borbónico realmente hizo todo lo posible para eh, como sabéis el ejército borbónico se encontraba situado geográficamente al oeste, es decir, ocupaba lo que era el centro de la península, básicamente Castilla. El, el caso es que durante la, la ofensiva de 1707, que es la que, la que culmina, o la que comienza con la batalla de Almanza, y tiene como, como resultado la reconquista del antiguo reino de Valencia, los famosos decretos de nueva planta, el de Carlos queda prácticamente eh, con, concentrado en lo que es Cataluña. Es verdad que luego en 1710 hay una contraofensiva que vuelve a ocupar Madrid durante un tiempo, pero bueno, básicamente, la verdad es que para mí la guerra se decide básicamente en 1707. Bueno, en aquel año... Lo sorprendente del asunto es que una parte notable de lo, lo que hoy serían las comarcas pirinaicas catalanas, por ejemplo el Valle de Arán, no estuvo nunca con el archiduque, estaban con Felipe V. En las zonas que no lo estaban, dio absolutamente igual, porque Cristo francés las ocupó de manera inmediata. Con lo cual, se plantee como se plantea en la historia, ninguna unidad del archiduque Carlos iba a pasar al otro lado de los Pirineos, porque ambos lados de los Pirineos estaban en manos de Felipe V. Es cierto que el archiduque mantuvo posiciones en las faldas pirenaicas en la zona más oriental, pero en ningún en ningún modo en el lado norte, siempre en el lado sur, con lo cual en la la historia tal y como la contó eh, Bergüé Colosimo es un perfecto disparate. Sí, la verdad es que estos grandes presupuestos del misterio de los años sesenta setenta se lucieron una tras otra, ¿eh? Claro, porque <risa> cuando sí. vas analizando caso por caso ya digo, sí. no hay que quitarles mérito que en su momento pues bueno ellos ya. tenían esas ganas de, de publicar libros además de contar las cosas más chocantes y es cierto, porque de luego se ha demostrado pues, que no profundizaban demasiado ¿no? y de hecho, por ejemplo, por seguir con el caso de Jasberger en el libro del misterio que casi es una biblia también, una, una biblia de los disparates eh, se cuentan dos desapariciones de ejércitos muy rápidas que te uh -huh. cuento porque se siguen repitiendo también en internet habla por ejemplo, una de ellas de 1858 cuando desaparece otro ejército compuesto por 650 soldados franceses coloniales que se dirigen a Saigon Uf, bueno, pues esta, fíjate curioso esta, esta expedición, que es la, la que ha sido conjuntamente con tropas españolas de Filipinas ...está maravillosamente contada... ...en un libro que está publicado en España... ...de hace dos, tres años... ...bueno, quizás un poquito más... ...magnífico sobre la expedición con Chinchina de 1858... Uh -huh. ...y en concreto, esta unidad... ...que estaba bajo, estaba apoyada además por tropas españolas... ...por supuesto no desapareció nunca... la culpa la tuvo de Montijo, hombre... ...que era la que <risa> sí. animaba al marido... ...y la que cosa. iba a Jesús, me imagino que es la de Nueva Guinea... De Nueva Guinea? Eh, ...no, en concreto la de Nankín. hay otra... Que ...ah, bueno, la de los 939, chinos... 39, de los chinos. Bueno, ...que bueno, desaparecen sí. en este caso, fíjate... ...3100 soldados chinos... ...el 10 de diciembre de 1939 también falso, pero bueno, que también se perpetúa... Con todo, fíjate, con todo, la de Nankin sería la más interesante de comentar, porque luego hay otra muy conocida, que es la de la famosa división, la de la famosa división perdida en Nueva Guinea, que por supuesto no se ha nunca, pero que se ha convertido en una leyenda urbana muy curiosa, porque es itinerante en unas islas es un batallón, en otras una compañía en otras una división, sí. siempre hay japonés que desaparecen como bueno como llevados por el aire Sí. bueno pues en, en este monográfico hemos tenido oportunidad de centrarnos un poquito más en el regimiento de Norfolk, un asunto que nos habían solicitado muchos los oyentes y hemos intentado ser lo más escrupulosos posible a, a la hora de, de dar o ofrecer los datos y ahí los tenéis para vuestro recuerdo y para vuestra colección el regimiento de Norfolk ya está en los monográficos Zona Cero y supongo que en algún momento pues volveremos a, a comentarlo muchas gracias eh, Carlos Canales, eh, toma para ti esta metralladora de posición, ¿eh? es una, un modelo turco del año Bonito. 1915 Toma, para ti eh, Jesús, claro, como Carlos tiene la metralladora pues eh, toma, tú... Las balas No, no, las balas no Toma el sombrerito, toma el bastoncito Eres un oficial británico ahora mismo de trincheras sí. Así que venga, ordena avanzar A ver si tiene narices que hago en la cota 60?